Sí, mire, aquí en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que queda aquí en Crucero 129,、eh, preside un pastor José González Mora, e s pastor presbítero a su cargo, y él tiene una trayectoria de más de 52 años de cristiano, donde、eh, su trayectoria ha predicado el Evangelio y a través de esa predicación ha llegado muchas almas al conocimiento de, del Evangelio. Bueno, tú, tú sabes que, digamos, el, el propósito del Evangelio es una transformación de vida. Y él, en 52 años de su vida, ha predicado el Evangelio. Así que la unidad de pastores、eh, quiso homenajear a este hombre de 78 años.